guardado la calma Ante la furia incesante Y un dolor inmenso Solo me toca recorrer este camino el que todo mucho ingenio Me trazaste un día Y mi derrota sepultarle en el olvido Aunque sienta que por dentro El daño sea. Y hoy no vale nada, a pesar del gran valor que para mí tenía, pero así es la vida y quería hacer. Si así lo quisiste tu mujer, ¿quién puede oponerse? Pero tienes que reconocer que yo sí cumplía con mi deber, los señores no, sé, no mienten. El amor es fuente del placer y el placer domina mucha gente. El amor es fuente del placer y el placer domina ¡El Santa Marta! No importa trataré de ser feliz, perdiendo también se gana, dice un viejo agagio. En mi noche en mi niebla, fuiste tú la luna, como también fuiste sol para mis días nublados. Pero todo se acabó solo por culpa tuya, tú destruyes con los pies lo que haces con las manos. de hacer, si así no quisiste tu mujer, qué puede oponerse? Pero tienes que reconocer que yo sí cumplía con mi deber los hechos no mienten el amor es fuente del placer y el placer domina mucha gente